Bueno, nos vamos con el chocolatazo a Puebla y tenemos a Glicerio. Le va a hacer el chocolatazo a Karina. Apenas tienen cuatro meses de novios y ella te dice que te ama, Glicerio. Pero ella es 25 años menor que tú. Tú tienes 48 y ella tiene solamente 23, ¿no? Sí, es mucha diferencia, sí. Sí, o sea, 25 años menor que tú. Ajá. Solamente cuatro meses, te dice que te ama y tú no tienes ningún problema con eso de la edad. Pues eso es lo que yo le he dicho a ella. Le digo, mira, piénsalo bien. O sea, yo soy, pues, ahora sí, tengo más edad, mucha edad. Entonces, este, lo hemos hablado. Pues ella dice que, pues, para ella es mejor porque, pues, ahora sí, este no va ahora sí no va a pensar de que un día pues la voy a dejar o la voy a cambiar por otra entonces pues como le dice su mamá dice pues es es mejor una persona mayor para ella o sea que la mamá está contenta porque dice pues ese señor no creo que te deje Sí, eso es lo que le platica. Ajá. ¿Y tú, Glicerio, cada cuándo le mandas dinero a Karina? Pues cada ocho días, pero pues sí, cada ocho días, o sea, por así por decir, pues más bien yo lo estoy manteniendo. ¿Tú le estás manteniendo? ¿Cada ocho días cuánto dinero le mandas? 150, a veces 200. A ver, si tú le mandas 200 cada semana al mes son como 800 dólares, en pesos vendrían siendo como 15,146 pesos. Es que, la verdad, la ha pasado un poco mal. este Estaba, bueno, ella y su mamá y su papá, pero este su papá pues ya estaba malito, entonces hace como dos meses, más o menos dos meses y medio que murió. Entonces ya nomás están ellas dos. Oye, Brody, pero apenas van cuatro meses de conocerse, ya la mantienes y se le acaba de morir el papá. ¿Y no me digas que tú pagaste por todo el velorio y todo el entierro y todo el rollo? Sí, pues yo tuve que ver en todo eso, ahora sí. Perdón, Choco, que me perdone Dios, pero creo que todo esto es falso. ¿Por qué? Imagínate todo lo que le pidió para el entierro, que no tiene familia, que no tiene más gente. A ver, brody, ¿tú ya has visto esta mujer en video, ya las has visto en movimiento? Ah, la verdad, no. A ver, tú amas a una mujer que todavía no la has visto en un video o algo y todavía... Entonces no sabes si existe o no, de verdad. <risa> Sí, pues este, pues es difícil porque como le digo, este ella pues no tiene no tiene un teléfono bueno. Antes no tenía. Bueno, tenía uno Choco, Chocowelia estafa, parece estafa y esto es una estafa. ¿Cómo es posible que no le diga una amiga que le grabe un video, que se lo mande? Esto está raro. Oye, pero si te ama, llamas, ¿por qué no te manda un video o algo? Eso es lo que me dice ella también, o sea, yo como digo, oye, no tienes una amiga, alguien, o sea, hacer un video, este, o sea, o en Sí, así, veo llamadas, este... No, la verdad es súper raro. Sí, o sea, pues eso es raro, la verdad, y... Entonces te dijo, se murió mi papá de repente y tú le mandaste dinero para que lo enterrara y eso. Hmm, bajita la mano, pues no mucho, pero sí fueron como unos 700 dólares, pienso. ¡Wow! Mucho dinero. ¿Y ella que no tiene familiares, tíos, primos, hermanos, algo? Ah, pues... Es una familia que creo que, que están así como muy muy separados, muy alejados, porque ahora sí, cuando murió su papá, pues nadie más se paró, más que ella y y su mamá, pues su mamá pues ya está grande. Pero tú no tienes pruebas de que se llevó a cabo un sepelio, un entierro, nada de eso, pero bueno, vamos a llamarle a esta mujer a ver qué pasa, y a ver si te manda los chocolates a ti o a alguien más, o esto es una estafa, a ver qué onda porque y más que nada pues por la diferencia de edad entonces pues es difícil o sea porque yo mismo lo o social los planes que tenemos es de que a lo mejor si todo sale bien al mes que viene las dos van a estar aquí no brody en serio sí o sea esto o sea la verdad es una muchacha como le diré es este es como que es muy sincera o sea es una es una, es una persona son unas personas que son muy pobres muy muy humildes como o sea, que el próximo mes ya vienen para acá. Sí, si todo sale bien, sí. ¿Y cómo van a venir ellas? ¿Tienen visa? Ella lo agarró la visa desde cuando está cuando estaba estudiando ahí en la universidad o universidad. Y este, y como ya murió pues ahora que murió su papá, entonces ella de volada aplicó para para su mamá, A donde ella mismo aplicó, ahí aplicó y sí se la dieron a su mamá. A ver, a ella se la dieron por ser estudiante, pero a la mamá ¿por qué se la dieron? ¿Cuánto pagaste tú por esa visa? Lo de, lo de la visa fueron $600 dólares. O sea, le mandaste $700 para enterrar a su papá, $600 para la visa de la mamá y me imagino ya le compraste el boleto de avión, ¿no? Uh, pues en eso estamos, por eso este quiero hacer eso antes de comprar los boletos. Ah, no, menos mal. Ah. Porque los boletos bajito la mano me salen en como 400 y feria cada uno. Que son como 800 dólares, ¿no? Más o menos. ¿Volaría para acá de la ciudad de Puebla o de la ciudad de México? De Oaxaca a Tijuana. Y si ellas viven en Puebla, ¿por qué van a volar de Oaxaca? Pues eso, lo que se me hace raro, le digo, se, creo que está mejor en, en México, pero dice que le agarra más cerca a Oaxaca, o sea... Ella vive en Tehuacán, Puebla, ¿no? Tehuacán, Puebla, sí. Oye, pues está muy raro, aquí se ve más cerca que está la ciudad de Puebla, que ir a Oaxaca Pues pues la verdad Eso es lo que yo No lo entiendo Porque yo ver yo decía Que pues el vuelo Iba a ser para En México Lo iba a agarrar en México Para Tijuana Pero dice No y además Más barato Pues yo digo que sí Pero ella dice que pues Volaría entonces De Oaxaca a dónde ah, De Oaxaca a Tijuana De Oaxaca a Tijuana Y ella te dijo Que por cada persona Eran 400 dólares El boleto Sí. lo cual daría un total de 800 dólares, ¿verdad? Pero estamos viendo aquí cuánto cuestan los boletos y están a 131 dólares. O sea que en vez de 800, tú estarías o tendrías que pagar nada más 260 dólares. Esto eso está muy, muy raro. Eso es raro, la verdad. y A ver, bueno, ya se está marcando. No haga ruido, por favor. Sí. Le va a llamar el lobo, ¿eh? A ver, le va a llamar el lobo. No haga ruido. Bueno, con la señorita Karina, por favor. Sí, nada? Eh, bueno mira, te llamo de una compañía de chocolates Tenemos una promoción Karina, donde le hacemos llegar unos chocolates En forma de corazón A alguna persona especial que tú tengas Es totalmente gratis, es gratuito Solo para darlos a conocer Y te digo, no sé si tienes a alguien Nosotros le mandamos estos chocolates eh, No, pues no meten los ¿no? <ríe> no tienes a nadie especial ahorita Karina bueno, No Bueno, pues si no tienes a nadie especial Pues igual me puedes mandar los chocolates a mí Karina ¡Este chocolatazo continúa mañana! ¡No te lo pierdas! Esto fue... El...